lo que más o menos sabéis, pero lo digo, llegamos el jueves, el encuentro fue pues muy emotivo, yo como madre eché la lágrima, no lo voy a ocultado, pero él está hecho un jabato, dándonos ánimos, bueno, de todo, que muchos recuerdos, que gracias por, por vuestro apoyo, él ha dado una lista y a partir de esa lista, que todo el que se quiera apuntar para verle, que el que vaya, agradecido. Que él no puede dar más nombres, dice, porque yo no conozco las situaciones de cada uno económicamente. Entonces, el que se quiera apuntar y quiera venir, yo encantado. Él está muy bien, él está con sus dibujos y sus cosas, tra mandando trabajo a todo el mundo. Ya le dije, partía que le había hecho la voz con fraile, que no había pedido nunca, y yo no hace más que pedí y mandar. Digo, te está arrimando lo del pachi por un lado y lo de la catequesis de tu madre por otro, que es pedir. Se reía, bueno, y yo también. Y eso, que está muy bien. He venido muy contenta, tanto mi marido como yo. Está fenomenal. Ahora os voy a enseñar unas fotos que tengo. Os ha mandado unos dibujos. Uno tiene Pachi, que es para hacer un sorteo. Y otro manda más pequeño, para dejar en la rico Que va a seguir trabajando. Que toda esa peña que dejó el libro encargado, que no se ha movido, que lo va a intentar él hacer desde allí. Ha mandado pedir los folios. Ya se los llevará y tal en las visitas. Y que desde allí él va a intentar ir pasando el libro a Lusquera, y si él no puede con todo, que va a contactar con gente, incluso como si tiene que mandar cartas a alguno de aquí, para que le ayude, para, bueno, pues ir pasando el libro en Lusquera. Y todo eso, y que por favor, que os pongáis a trabajar, que sois unos magos. Digo, joder tío, tú como tienes otra cosa que hace, y dice, ma, a ver, en cinco años... ¿No habéis hecho ni una comida? Sí. Digo, sí, en, en las fiestas. Pero, sí, ¿eh? oh, ama, oh. Pero esta gente, ni el libro ni el no sé qué. Digo, que todos no son sé como tú de caga prisa. Que es que tú tienes que estar como Dios. Y toda la gente no puede. Así que tú deja la gente. Pero vamos, está muy contento, muy animado. La familia estamos muy contenta. La cárcel, yo como es la primera que he visto, no os puedo decir si es mejor o peor. Pero a mí me pareció muy bien. Yo vi a mi hijo bien. Y, y ya está. Ha mandado un listado de comidas que se os va el teléfono por toques para que veáis. Yo le decía, "Ah, hemos conocido a un tal Lucio que ha hecho una película. No sé si lo conoceréis." ¿Eh? Bueno, en Tuya. cuanto le enseñamos una lista de sal de la comida, se me queda y si me dice, "Mari, mardila tu hijo que miente más que el papel." Que esto es imposible que coma la cárcel, que esto es porque te quiere mucho y no te quiere hacer sufrir. Y cuando llegamos al día siguiente a la visita se lo dije, bueno, se chorra y que no ves, y te va a ver, ama, Dile a Lucio que hace dos años, yo por compañeros que están aquí, era comida de puchera, ¿no? Como el tiro película, pum, cazo, pum. Pero de dos años para qué, que les mandan como en los hospitales, pues un plato de arroz, un... Pues un cacho de pollo asado y luego por pues su, su yogur, sus natillas. ¡Ama, que no te engaño! Digo, no sé si créemelo. Bueno, nos ha hecho una lista. Un menú. Nos va a seguir mandando cada 15 días un menú para que veis cómo come. Yo no sé si será verdad o no, ¿eh? Él lo dijo muy convencido yo le dije, estás engañado. Y dice, ¡Ama, que no te engaño! Queda a ver. Otra cosa, fijaros si es ahorrativo, que del dinero que se le manda, le queda todavía 318 euros. Se le han mandado 400. Y se le han mandado 400. Los 200 esos que se que mandarle, que yo no lo sabía. Pues, me ha chillado, que no me manden 200 euros, que yo con 100 euros paso al mes. Y digo, hijo, pues me vas a tener que dar la fórmula porque a tu madre no le llega. O sea, está en un plan, como siempre, austero, eh, de trabajar, de ánimos. Bueno, pues, yo he venido encantada. Vamos, ahora me dice... Tienes que estar cinco sin verla o lo juro que me tan a gusto. Porque le he visto verdad, también, de verdad, verdad ¿eh? De verdad. Vi... No, no, ya verás cuando vayas tú el viernes y lo veas. Y me a mí. No, no, cuando vayas tú viernes y lo veas lo vas a comprobar. Yo estoy muy contenta, y la familia también, de verdad. La carta no se funciona en las demás. Eso sí, un coche trí, así. Vamos, mi hermana yo, puestas así, no entras. Dice que no entramos, así no entramos, que no, no iremos que no, no entramos. No, eh así ah, sí, que por fin tenemos que estar porque no entramos, pero vamos, a mí eso es lo de menos. Yo le vi el muy contento, muy a gusto, pues lo que me puesto, lo que me valía Y ya os seguiremos informando, eso es lo que hay, que gracias por todo y todo que quiera ir, que él encantado. Ha dado, a ver, los nombres concretos de los más allegados y de los demás, que quiere que se vaya apuntando, ahora más.